Eh, agradecerles a especialmente a Sandra que nos ha convocado nuevamente para realizar esta ceremonia para nosotros es un realmente es un honor y, y sobre todo es volver a conectarnos con nuestros eh, espíritus ancestrales como son los del man que el del cóndor eh, agradecerle a cada uno de los chicos que que siempre están predispuestos a acompañarnos a, a compartir este espacio como son este, la gente del centro educativo de acá de la máxima eh, a los voluntarios que que se han sumado, me contaba Sandra, muchísimo, así que estamos muy, muy contentos. Y agradecerle a cada uno de ustedes la posibilidad de darnos también a nosotros para compartir este espacio. Sabemos que a veces no es fácil, eh, muchas veces se desconocen los significados de las ceremonias, y en particular hoy queremos eh, mencionar, Eh, especialmente la llegada de dos hembras que vinieron para eh, en diciembre, en el mes de diciembre que llegaron en este proyecto tan maravilloso que es el proyecto de, de procreación, de cuidado eh, para la producción de cóndores. Especialmente también a la, darle la bienvenida, digamos de algún modo, y también eh, a so realizar la ceremonia de Ulcayatán, Ulca Ulca Ulca Eh, que significa eh, ponerle nombre a la cóndor, a la pichona, que en, en esta oportunidad se ha elegido el nombre de Amulén, que es hacer camino, es andar, y de algún modo esto es muy profundo, porque en las ceremonias que hemos comenzado para pedir permiso, como lo vamos a hacer ahora, para eh, comunicarnos con la naturaleza, para poder, de algún modo, restituir todas estas situaciones que han, hemos vivido o, o están surgiendo de no, de tanta violencia, de no cuidado hacia cada uno de los elementos naturales. Es importante que todos los que estamos presentes hoy podamos conectarnos con esos elementos, poder armonizarnos con ellos, y de esta manera eh, darle la bienvenida a esa pichona de Cóndor que va a ser liberada, como bien decía Sandra, en Paine Man. Eh, los espíritus de los manqué, ancestralmente, eh, tenían la función de comunicar, decían los ancianos, de una cordillera a otra, de pasar a otra dimensión. Nosotros estamos pisando en la Mapu. Sabemos que debajo de esta, de esta tierra que pisamos hay vida, como así también sobre ella. Nosotros hablamos de todos los elementos que hay en la Wenumapu. Eh, apenas llegamos al lugar, escuchamos el canto de los pájaros, la brisa del aire que nos corre, eh, cada uno de esos elementos hacen que uno se comunique, solo que, que hay que escucharlo, hay que pre eh, prestar atención y hay que tratar también de entenderlo. Así ellos pueden también comunicarse con nosotros. Nos llamaba la atención cómo los dos cóndores estaban esperándonos acá. Es una forma también de entender que ellos, eh, las ceremonias que realizamos no es una situación ritual, momentánea sino que es muy profunda para nosotros para cada uno de ellos que va recibiendo yo les decía que el pilián el espíritu sagrado del cóndor se comunica y de esta manera hace, en, cuando estuvo presente el director del, de la, del proyecto cóndor andino eh, que es Luis Jacome él hacía reflexión y nos comentaba mucho de las experiencias vividas Y yo decía, qué profundidad, ¿no? Eh, todo eso significa conocimiento, significa que todavía cada una de estas fuerzas se quiere comunicar, quiere restituir esa armonía que ha sido rota, que ha sido producto del, del, de la ignorancia, del, del no querer escuchar, de no querer entender, ¿no?, acerca de qué es eso del el hablar de la Tierra, Eh, el significado de esos vuelos de cóndores de una cordillera a la otra eh, dicen los ancianos que es muy difícil encontrar cóndores blancos muy difícil, antiguamente dice, se veían los cóndores blancos en realidad dentro de nuestra cultura son los más antiguos, los ancianos, los que tienen conocimiento y sabemos que estos cóndores no es casual que hayan llegado Por eso también eh, agradecemos, felicitamos y vamos a seguir apoyando esta, esta digamos, decisión de poder eh, acompañar, recuperar, sanar a los cóndores para que ellos vuelvan a ser libres. Y esto también es mérito digamos, de una decisión política eh, este, del Gobierno Municipal. Así que bueno, de esta manera vamos a dar inicio a, a la ceremonia. Lo primero que vamos a hacer es pedir permiso... Cada uno de ustedes se va a conectar con la con la Mapu, con la tierra, con los elementos que hay abajo, con lo que hay arriba. Vamos a empezar pidiéndole. Si bien el sol no está el antú, nosotros siempre eh, le pedimos al sol y giramos de esa manera, ¿no? Vamos girando de esa manera, vamos al este, al norte, al oeste y terminamos en, al sur. Eh, abrimos nuestro ser. ...a todo lo que es lo cósmico... ¿no? Eh, ...así que los vamos a invitar a iniciar la ceremonia... ...le pedimos por favor que traten de apagar los celulares... ...es un momento que, que decimos que es único... ...que es fundamental para que cada uno de ustedes se conecte... ...para que los que estemos en esta ceremonia... ...siempre que termina la ceremonia uno no se va... ...con algo vacío... ...siempre hay algo que procesar... ...algo que nos mueve... ...algo que podamos saber que estemos necesitando o agradeciendo, ya sea salud, ya sea lo que ustedes sientan en su corazón. Pero fundamentalmente el, la entrega del ser, ¿no? Eh, del ser abierto, así como yo tengo esta simbología, eh, la, la apertura a cada uno de esos elementos naturales y estos puntos territoriales.